11 y 2 minutos, continuamos en este Enredando las Mañanas del Día Lunes Programa Informativo Federal de la Red Nacional de Medios Alternativos Hoy transmitimos desde Jujuy este... Transmitimos desde Jujuy y con eh, y con algo de música jujeña le Nos preguntaba un compañero de la RNMA De cuáles eran eh, los temas que habíamos pasado Bueno, el primer tema que pasamos es del, del grupo trío no Un grupo de aquí, de, de Jujuy Que no continúa ya Pero eh, sus integrantes sí Continúan continúan realizando música Así es, escuchábamos Originario de Humahuaca Trio Humahuaca Trio estuvo participando Mucho en la escena de Incluso creo que llegaron a Buenos Aires No sé si todos lo habrán escuchado Y después escuchábamos un tema de Como Locoto Que es una banda que también es eh, De La Quebrada eh, Ambas bandas Eh, y en particular en el caso de los compañeros de conbolocoto bandas que no solamente eh, circulan por por el circuito eh, musical de Jujuy sino también por los distintos circuitos eh, de la lucha en Jujuy no eh, brindando eh, eh, apoyo a partir de la participación solidaria en, en recitales solidarios en, en particularidad que bueno que tienen algunos otros grupos como los compañeros de intimarca este calarasta, en fin, di distintos grupos que y que seguramente vamos a ir pasando eh, a algunos de esos temas en la medida en que en que se adapten a la agenda diaria de, de del de lunes. O por eh, capricho de Pancho. O por capricho de Pancho porque Pancho dice, Pancho es el amo de la consola y dice, esto es así y listo, ¿viste? Y Pancho también es músico para dar un dato sobre la identidad de Pancho, así que ¿Viste? Por eso te digo, es Patricio Rey Para mí Pancho es Patricio Rey Así es este Por otro lado, volviendo a lo nuestro este Vamos a hablar en este bloque En lo que tiene que ver con la comunidad de cangrejillos Si podemos comentar un poquito este, Dónde queda la comunidad de cangrejillos Ubicarla para que nos entiendan ¿no? Porque claro. ahora vamos a hablar de un, una problemática Que tiene lugar allí Perfecto, bueno, una, una comunidad puneña, como todos sabemos, hay una eh, hay eh, distintas problemáticas que afectan a la zona de la Puna, en particular la problemática de la minería. Sabemos que, eh, por contar un ejemplo, en, en la zona de las Salinas eh, se está realizando ahora la explotación de litio, por ejemplo, y... Eh, y eso insume grandes cantidades en general, la minería insume grandes cantidades de agua agua que no hay, recursos que justamente escasean escasea. en plena puna Eugenia exactamente, es, se llega hasta la hasta las napas, las pocas napas de agua eh, que hay dulce y se la transforma en agua salobre o se la si, si, si la explotación en la zona de las salinas eh, cercana a donde está esta comunidad, o se la transforma en, en, eh, eh, en agua ya contaminada Que también va a caer En alguno de esos arroyuelos de la puna Que son hilitos de agua Y que al, no, no significarán Que sé yo, para el turista una buena foto Pero que son Que tienen un impacto Enorme en la vida cotidiana De la gente de la puna Porque de ese arroyuelo es de donde saque el agua Para que beba el ganado Que pueden, que pueden llegar a tener eh, eh, Los habitantes, ¿no? Así es, y bueno, también eh, no solamente daña, eh, que, que es grave justamente la, la minería, sino también las economías regionales, ¿no? Eh, economías que están basadas en la agricultura y en la ganadería ya de tiempos ancestrales. Eh, seguramente los que han venido por la puna han visto también eh, un poco, ¿no?, de cómo se concentra la economía y los, y los productos que hay aquí en, en la quebrada Jujenia. Eh, donde también justamente, bueno, eh, las bandas que mencionábamos están eh, junto con el discurso y acompañando estas luchas de las comunidades eh, collas eh, aquí en, en, en Jujuy. Eh, bueno, no sé si vamos a ir puntualmente con este tema ahora, pero bueno, mañana va a haber una audiencia a, aquí en la ciudad de San Salvador de Jujuy porque se presentó un amparo eh, y una medida que salió en 2009 justamente para frenar estos proyectos mineros que eh, atentan contra la eh, contra las comunidades y contra, la, contra eh, los recursos eh, naturales eh, se largo un comunicado desde la comunidad de Cangrejillos para invitar y a convocar acompañar a la comunidad este martes 3 de, de mayo a las 10 de la mañana así es porque como ocurre este a lo largo del país no con los proyectos mineros eh, desde desde el gobierno eh, en conjunto con las empresas transnacionales mineras eh, realizan a, para, a puertas para adentro este informes del medio ambiente que dicen permitir la, la minería por no haber riesgo eh, pero que después es totalmente lo contrario no este conocemos experiencias eh, devastadoras que, que han dejado a las comunidades en total ruina en cuanto a su hábitat este Y eso es justamente lo que están reclamando en este amparo los lo, la comunidad de Cangrejillo. Que ese informe medioambiental este no sea válido porque este, de lo contrario de continuar así sería un perjuicio eh, total para ellos como comunidad en lo que es su hábitat. Por eso estamos aquí en contacto ya con Nelly Tolay, delegada de la comunidad de Cangrejillo quien nos va a poner al tanto eh, de cómo avanzó y de cómo está esta situación. Buenos días, Nelly, te saludamos este desde El enredando las mañanas, programa informativo. Buenos días, este, bueno, buenos días a toda la a toda la audiencia y gracias por por ¿Qué? la difusión. Estuve escuchando ahí un poco. Sí, Así queríamos que, que nos pues. comenté, por favor, este cómo es la situación. Sabemos que han presentado un emparo en el año 2009 frente a esta situación para revertir lo que es el impacto medioambiental favorable para las empresas mineras, pero comentanos un poco eh, cómo es la realidad allá en la comunidad frente, bueno, a la intromisión y frente al trabajo que están queriendo realizar estas empresas en conjunto con el gobierno, ¿no? Eh, sí, sí. Bueno, esto lo presentamos, como dijiste, en el 2009, este fue un amparo judicial para este una... Eh primero pidiendo una medida cautelar y no nos, no nos dieron digamos no, no dio lugar digamos que era para que frene todo los cateos de e informes de impacto ambiental digamos que que se venían dando en hasta esa fecha hasta, el, hasta ese año digamos entonces este se decidió bueno presentar el el amparo judicial en contra tanto del, del estado provincial y de las empresas mineras que estaban en el momento digamos y terceros porque también hay algunos que son que no son de una empresa minera, pero son, este, digamos, los que buscan la mina y después se, le, se lo venden el, el cateo a una empresa minera o una corporación. Entonces lo que se pedía era primer, en primera instancia era la anulidad del informe de impacto ambiental, que ya habían sido aprobados, que eran dos, y después otro informe que pues bueno, nosotros como comunidad logramos que no lo aprueben, digamos, porque fuimos varios en la, la comunidad, de la comunidad ahí a la UGAMP, Y este, también lo que se está pidiendo es que se nos respete la consulta, la, eh, la consulta previa, libre e informada, digamos, y lo otro es nuestra postura, digamos, que nosotros tomamos como comunidad de, de que no haya una empresa minera trabajando ahí, porque ya como nos dijeron y como dice el informe de impacto ambiental, eh, eh, la, el tipo de minería que van a hacer ahí es a gran escala, porque el material, el, el digamos, todos los los materiales lo, los cosas que van a sacar de ahí están todo diseminado entonces sí o sí va a ser eh, de gran escala o sea van, hacen de que es este a, minería cielo abierto. entonces como nosotros o sea donde van a hacer los cateos está como a dos kilómetros de, de la comunidad sabemos que toda la, la contaminación y todo eso va a venir hacia la comunidad así mm. que bueno nosotros como eso ya está hace nueve años pasamos por distintos procesos, digamos, dentro de lo que es la justicia y hasta, bueno, ahora está llegando casi a su fin que que ya se presentó la pericia que por ahí pedía la mina, que si sí va a haber contaminación o no y y en la cual, en la pericia están diciendo bueno, la pericia que salió es como que a favor por ahí de la de la mina porque, como dicen ahí no va a haber contaminación ni nada de eso cuando nosotros en realidad sabemos que si sí hay contaminación que, que en otros lugares se dio ese, esa contaminación y, bueno, que dejan empobrecida las comunidades En el caso de que por ahí Mina Perquita, digamos, solo estuvo trabajando 10 años y se fueron y, bueno, y la comunidad quedó ahí. ¿Y ahora qué van a hacer? Y, bueno, eso es lo que nosotros no queremos que, que nos pase, digamos. Y aparte porque tenemos otro, otra cosa, o sea, tenemos otro estilo de vida que que hace como dos semanas pasó lo que fue la feria de intercambio, en donde nosotros nos dedicamos más a la ganadería, a la agricultura, y bueno, es por eso. Digo. Nelly, eh, Victoria te saluda, yo justamente te quería preguntar cuáles han sido las consecuencias de proyectos mineros como el que vos mencionaste, Pirquitas, Pan de Azúcar, Metal Guasi, por ejemplo, que son proyectos que han sido resonantes no con la contaminación, y bueno, vos mencionaba justamente el caso de Pirquitas, ¿podrías profundizar un poco de cuáles han sido esas consecuencias de, dentro de tu comunidad y de la quebrada en general? Eh, yo lo, lo que sé, digamos, y lo que eh, me cuentan algunos eh, que viven alrededor de la comunidad es eso, que prometieron, o sea, una cierta cantidad de trabajo por por este donde supuestamente la comunidad iba iba a trabajar y todo eso, pero después de 10 años, digamos, la, la comunidad se queda sin nada, digamos. Este, lo que yo sepa de algunos que, que viven alrededor es un, el, el suelo está totalmente desecado. No hay, o sea, no, no va a haber manera de, de cómo sembrar, de cómo criar ganado y todo eso. Este, nosotros también por ahí por exper experiencia propia, ¿no? Porque nosotros tenemos pasivos mineros en en Cangrejillos que todos han sido por socavón y y hasta el día de hoy ninguno de esos esos pasivos mineros han sido saneados digamos y todavía siguen ellos este digamos ahí en la comunidad siguen los pozos abiertos y en la cual por ahí esa parte no se puede basar el ganado porque si no se cae todo eso y, no, y por todas esas cosas digamos nosotros este pusimos o sea eh, tuvimos una postura de no no no dejar entrar digamos a una empresa o una gran corporación como es que es esta lo de la mega minería Eh, Nelly, eh, respecto a eso, dos dos preguntas justamente. Eh, eh, una que creo que en parte está respondida, eh, pero bueno, eh, eh, te pediría una profundización. Eh, primero, la primera pregunta es, eh, en concreto, eh, el emprendimiento megaminero este, sobre qué mineral quiere quiere realizar este la, la extracción. Y la segunda pregunta era justamente... Si sí, en el... Eh, vos hablabas de que decían que no había, en el informe, que no había impacto ambiental. Eh, eh, no toman, por lo tanto, no están evaluando como impacto el impacto que tiene sobre la pérdida de las formas eh, ancestrales de, de sobrevivencia, ¿no? el trabajador Deja de sí. ser un, un este eh, eh, Deja de pastar su ganado Deja de producir su cultivo Y pasa a ser un trabajador Con lo cual se rompe todo este Todo el tejido social De la comunidad Mi pregunta es si esto formaba parte del, De los estudios de impacto o no Entonces serían esas dos preguntas Sobre qué mineral es Y si formaba parte o no Esta realidad, este análisis Del, del informe de impacto eh, bueno este, Bueno Los minerales que van a extraer de, de, de la comunidad son plata plomo y 5 este y otros materiales dice que ellos no lo no lo nombran digamos pero ahí sale como otros y este y después con el tema eso de lo que más sería lo, lo cultural de nosotros nosotros hemos reclamado a medida de, de, de todo el proceso que está llevando estos siete años hemos bueno o sea una para presentar así prueba pruebas, les, digamos, pedimos informe a, a distintas secretarías, este porque, o sea, en los informes de impacto ambiental no había, o sea, no refleja esa esa parte, digamos, solo hablan de lo que se va a hacer, o sea, todo técnico, es malo los informes de impacto ambiental que han sido aprobado la mayoría estaban en inglés, entonces, este, como que fue algo que, digamos, que nosotros no, no lo entendíamos, digamos, ninguna la las comunidades hoy habló inglés, entonces, desde ya, por ahí, no refleja esa la parte de lo cultural, el estilo de vida de la comunidad ni nada de eso. Entonces, por ahí en el proceso del amparo pedimos informes, ya sea tanto a, a la Secretaría de Cultura, a la, a la gente que por ahí está trabajando con nosotros en lo que es lo ganadero, agricultura, que es agricultura familiar, al LINC, para que ellos este digamos saquen un informe o algo que la comunidad es ganadera, es que eh, cultiva este Digamos, este diferentes tipos de cultivos, así que, o sea, eso es lo que se, se está pidiendo también, que nos respeten a nosotros como como, como agroganaderos, una, una producción, digamos, regional que lo venimos haciendo ya desde tiempos milenarios, ¿no? Nuestro antes, claro. antepasado lo han, lo han hecho y fue una manera de sobrevivir, digamos, durante todos estos años. Nelly, siguiendo con la lectura que hacés, yo justamente también te quería preguntar eh, ¿cuáles son eh, las apreciaciones que tienen ustedes o cuál es el posicionamiento que tienen ustedes como comunidad o junto con las otras comunidades sobre el discurso del gobernador eh, de seguir impulsando ¿no? el sector de la minería aquí en la provincia y en el marco de la quita de retenciones a este sector que, bueno, como vos mencionabas, los afecta y ahora lo hacen eh, con mayor impunidad y sin sin generarles ningún tipo de beneficio, como vos mencionabas. digamos ¿Cuál es la, la lectura que hacen sobre esa situación y su posicionamiento? Eh, eh, bueno, como comunidad, este, dentro de lo que es la comunidad aborigen, sacó su posicionamiento ¿no? y sigue defendiendo la postura que tenía hacia... De, de antes que presentemos el amparo que es no no dejar digamos que entre ninguna mega minería en, en el lugar y otra también es el, tanto la defensa de la tierra y también la defensa del agua no porque nosotros sabemos que que esas mineras este ocupan un montón de agua y nosotros tenemos un, un lugar ancestral un lugar sagrado que es el ojo de agua en la cual nosotros eh, nos solventamos de todo eso digamos Eh, lo utilizamos tanto esa agua para riego y también para, para consumo humano y ganado. Entonces por ahí la comunidad va a seguir con la misma postura este hasta hasta ver a ver si este caso se resuelve tanto si es a favor o no a nosotros, pero bueno, la comunidad va así porque es algo que, que digamos que la gente está viviendo de de lo que es eso de la agricultura, de la ganadería. Eh, y con respecto a lo que dice el gobernador bueno sabíamos que por ahí este tanto el anterior gobierno como esto sabemos que este eh, su posicionamiento son más este empresariales y que por ahí están jugando más con el o sea, eso con hacer entrar a, a, las, a las empresas mineras y más con, el, con lo que dijo el gobierno nacional que quitó toda la retención a las empresas mineras y sabemos que se viene a, que se viene con todo digamos pero bueno nosotros lo que nos queda es resistir y bueno Por eso es que por ahí buscábamos el apoyo y tanto de la difusión y todo esto con respecto a este caso que por ahí ya está a punto de resolverse. Nelly. Y también hay otras comunidades que también nos apoyan, que que también presenta una medida cautelar, que en contra la empresa minera de la Vilar, de Salinas Grandes, que están también en contra de lo que es el litio, así que estamos ahí eh, como generando una red y todo eso para estar para hacerle frente, digamos, a estas decisiones que por ahí toma toman estos gobiernos. Nelly, frente este ustedes presentaron el amparo en el 2009, eh, vemos que han pasado años eh, y que al contrario de recibir alguna respuesta efectiva, parece ser que han intentado avanzar contra este la comunidad eh, ustedes como avisoran ¿no es cierto eh, lo, los tiempos de la justicia y cómo ven que está estancada la causa eh, pero al mismo tiempo cómo se van organizando es decir ustedes como qué medidas van a ir tomando en cuanto a la organización como comunidad frente a esta justicia que parece eh, no es cierto estar estancada y cuando eh, va a decir algo parece ser a favor de, de estas empresas mineras Y, y bueno, nosotros hasta, hasta el momento, bueno, como comunidad, como te dije, seguimos con la misma postura y la seguiremos defendiendo. este um, Y bueno, si es que se llega a eh, este caso, se llega a resolver a favor de la minera, bueno, veremos otro recurso, ¿no?, de cómo hacerle frente. este Hasta el momento eh, también se ha resistido dentro de lo que es la comunidad, o sea, creando lo que es... Este, los proyectos productivos y también eh, como conocer la feria de intercambio que, que esos son los que reflejan nuestra nuestra realidad cómo vive la comunidad que es agro ganadera y todo eso y este sería eso o sea hasta el momento bueno durante todo este proceso también no hubo varias varias cosas dentro de lo que fue la comunidad o sea dentro de la municipalidad se creó una ordenanza donde donde prohibía la, la explotación minera en, en la zona de en lo que es el cangresquillo y así empezar a sacar otras más desde lo que será el pueblo digamos eh, si la Comisión Municipal nos no apoya en esta en esta postura bueno, será sacar esas cosas y, y ir a otras instancias digamos este, seguimos con este tema eh, Nelly, eh, para recordarle por favor a nuestra audiencia para ir cerrando ya cuando se realiza esta, ...esta audiencia... ...en qué lugar y a qué hora... ...para, bueno, quienes quieran... Este, ...asistir o apoyar... Eh, ...puedan estar presentes. Eh, bueno, la audiencia se, se... realiza mañana... ...3 de mayo... A las, ...a las 10 y media está llamado el comunero... ...porque en realidad... ...primero la justicia había pedido que vaya... ...a la comunidad... ...y después, bueno, con una acción que hizo... ...un escrito que presentó... El, ...la abogada de Brabantini... Este, pidió que solo vaya el comunero, así que él es el único que por ahí va a entrar y con la asesora legal, que es Silvana Morón, este ellos entrarían, pero lo que se está pidiendo es el apoyo de la comunidad afuera del, del tribunal. Este, bueno, nosotros quedamos en juntarnos a las 10 de la mañana ya. Para hacer más difusión, va a ver, este, vamos a repartir este folletos eh, de lo que dice, digamos lo que la comunidad piensa y todo eso. Así que va a ser mañana a las 10 ahí en el tribunal contencioso que queda en, en la Belgrano y Senador Pérez, al lado del registro civil, donde eres registro civil. Perfecto. Muy bien, Nelly, te agradecemos el contacto. Seguramente estaremos eh, realizando una cobertura de lo que va a acontecer mañana. Sí, bueno, muchas gracias por, por escucharnos y muchas gracias por la difusión también. Gracias a usted, Nelly. Muy bien ahí pasaba Nelly Tolai delegada de la comunidad de Cangrejillo quien nos relataba nos ponía también al tanto de la actualidad de, de cómo avanza este este caso, ¿no? que tiene que ver con este el intento de imposición de este actividad minera por parte de transnacionales en conjunto con el gobierno eh, provincial. Este Nelly contaba ahí cómo los afecta, cómo este no están teniendo en cuenta su este práctica ancestral y cultural ¿no? en cuanto a la actividad económica en cuanto a la actividad diaria eh, la cual se está viendo ya hay experiencia muy afectada por estos trabajos, por esta intromisión eh, minera eh, y con lo cual ellos se verían muy perjudicados también de avanzar esta esta, este, esta actividad minera y un aspecto a resaltar ahí, y le gané de mano a Vicky eh, que, que estaba la pidiendo la voz por la edad. un aspecto a resaltar ahí es este es Justamente Que es algo que se da no solamente eh, Respecto de esta Respecto de esta situación También respecto por ejemplo de las plantas transformadoras Un elemento muy importante Me parece Es que el famoso importe, eh, informe de impacto Es de impacto ambiental eh, eh, No se pone un estándar de salud Más exigente respecto Por ejemplo A de, de, de la salud de los distintos de eh, las distintas personas implicadas ahí y tampoco de lo que es o el impacto que eso tiene en el patrimonio cultural se hace un montón de, de alaraca con esto de la quebrada de Humahuaca y el patrimonio cultural de sand de, de, de, de la provincia de jujuy y los pueblos originarios que sé yo algo que le sirve a la industria turística para para difundir por ahí, pero que al momento de proteger ese patrimonio cultural que que es la base justamente identitaria de la provincia, creo que no hay provincia más india que Jujuy en ese sentido, ¿no? Que esté tan tan tan eh, distribuido por toda la población ese sentir eh originario importante. Entonces, eh en un informe meramente técnico que no tomen cuenta cómo afecta eso a, a nuestra cultura. Y esto es algo que se da, me parece, no solamente en la cuestión de las mineras, y algo que se da en paralelo a, como bien contaban Nelly ahí, en paralelo a eh, una empresa como Mina Pirquitas, que ya se instaló, ya extrajo todo lo que tenía para extraer, eh, y que cierra y, y la gente que abandonó su modo de vida, no sabe qué hacer, y le ofrecen eh, verdaderamente cosas intragables como este que ahora van a dedicarse al turismo. Estamos hablando de cientos de personas que evidentemente no van a poder sostener eh, eh, eh, esas alternativas de turismo, fústicas, eh, digamos, con el cual se quiere reemplazar a una actividad económica de peso y que vino a destruir una actividad económica y cultural importante. ¿Listo? Sí. Bueno, bueno y que... ahora vamos a un corte. <risa> yo quería comentar que las comunidades están ya en alerta desde hace, desde hace mucho tiempo y que no nos olvidemos que el presidente Mauricio Macri vino a cerrar su campaña presidencial acá en La Quebrada y este año vino... ...en carnaval, también anunciar obras eh, para este sector... ...digamos, como gestos, en eh, gestos más o menos, ¿no? Porque incluso anunció la creación y, bueno, la instalación... ...de un parque de energía solar para la zona... ...pero detrás están todos estos negociados con las mineras... ...y con la, la, con la apertura, ¿no?, de, de, la, de la quitada de retenciones... ...y, bueno, vemos la resistencia que se dan desde la, desde las distintas... ...comunidades de, de la zona... Eh, y que es alarmante No solo en, eh, en sentido eh, cultural También eh, medioambiental Y eh, también a nivel regional eh, y, en, y en todo el país Eso quería decir Muy bueno. bien sí. Habiendo Dicho lo que cada uno quería Están conformes creo, Va llover, que ¿no? Es el turno de Pancho Así que Pancho por favor Hacé lo tuyo, Que lo haces muy bien